Mozos y mozas, chicos y chacos entre radios de BT. Ahí se esconde la igualdad Ruidos de claxon atascos, motor te quieren contaminar Bitis en lucha, ¡ay! ¡Hey! buen Buen día, aquí somos en en el nuevo en el programa especial de Estrella Estrella de Rueda Libre que fa el colectivo de Pedalea aquí en Radio Positivo 91.8 de FM y pues bueno, aquí todos estamos a bien plegada. Bueno, ta principiar eh a remerar a información do colectivo Pedalea. Eh, nos nos trobar. Eh, se quered meteros en contacto con nosotras, eh acudir ás asambleas que femos todos os lunes das eh Mellatas Nou, dicas 10, que se se fan en en o edificio intefacultades Do campus la da, da plaza san francho en la cuaarena planta eh, también podéis trovarnos en un taller que tiene colectivo eh, dentro do, do campus eh, se trova a, a, a canto de do colegio mayor pedro cerguna y, y eh, así pues Podéis eh, repararos a, a vuestra bicicleta, sillestri estricallada o bueno, simplemente meteros también en contacto con nosotras si queréis bella, eh, bella información o conocer con eh, o Colectivo. Y los horarios eh, en que nos podéis trobar eh, son eh, martes de 10 horas a 12 horadas, eh, también los martes de 2 horadas a 4. Eh, miércoles de mellatas 10 eh, dica mellatas 12 y os jueves de 10 horadas dica la una de la tarde. Eh, y también eh, nos podéis trobar en la en, en web eh, a nuestra web y pedalea punto org Así tenéis eh, to, eh, toda la información que os hemos dicho. Eh, Antimas, eh, podéis también meteros en contacto eh, desde Facebook, eh, colectivo pedalea, y también en la nuestra página en Twitter. Twitter que llegue colpedalea, si no me equivoco, arroba colpedalea. hoy tendremos, todos to, to charlaremos en este programa especial de estrella estrella en terraón aragones Todos charlaremos una mica de do bici piquete de que yo un bici piquete también nos estaráremos de una cursa que, que facimos ta tardía y todos charlaremos de un deporte un esporte, no esporte que no llegue nuevo ya ya entiende de tiempo pero bueno que lle, o bicipolo u polo, o bici polo. Bueno, pues eh, Piquete. Eh, queremos charraros una mica de Piquete, porque lleve una actividad que se llevando eh, pues ya tres vegadas eh, aquí en Zaragoza y queremos eh, explicaros una mica en qué consiste. Bueno, pues Piquete hay una traza de protesta que en dillas de se fa más que más en los días de, de Bada y consiste en que una colla de pedalaires pues Pedalean abonico a por las carreras. a intención lle, pues la de informar de Abada y ferla visible en los bicos de la ciudad donde por un regular Abada no tiene cuasi repercusión y anti más colapsar las carreras está dificultar una mica o tráfico, ¿no? Eh, más que más, pues ye una traza de participación en Abada está muy que de otra traza no fería cosas mientras, mientras odilla. Mm, por ejemplo, a chén que es que ferada, turada, estudiante... Eh, a más de casa, migrantes, etcétera, que no trovano suyo puesto en Avada, pues eh en o biciquete o biciquete le sufre a oportunidad de salir ta carrera y chilar por por sus suyos derechos eh cambiando cambiandoixo, ¿no? Dándole sufriéndoles una una oportunidad pues ta participar en la difusión de Avada. eh antimás, pues indo en bicicleta, a colla pode fer plegar dedica moitos puestos de a cidade, que non só o centro. Y bueno, pues tamén cal decir que que o bicipiquete lle lle unha traza moito de divertidade de Ferravada e a unha chen, pues fa un un trazo moi bueno. Eh, unha mica de historia do bicipiquete, pues o primer primeiro bicipiquete que se facio en Zaragoza. Eh, estió en Navada General do, do 29 de septiembre de 2010. Eh, Ayora se fació en Zaragoza y Madrid eh, y, y tenieron mucho éxito. En Zaragoza participaron unas 200 personas y Dimpué pues, se fació también en Navada de do 29 de marzo de 2012. Eh, esta vegada pues también se fació en bella ciudad más puede estar que en barcelona eh, y bueno eh, en zaragoza salieron pues unas 400 personas eh, Mani menos ye en la zaguera vada do 14 de noviembre cuando los bicipiquetes han tornado las carreras de casi 33 ciudades del estado y el número de participantes ha crecido muchísimo por ejemplo en zaragoza alrededor de unas Eh, 800 eh, pedalaires eh, salieron estas eh, carreras esto permitió fer varias joyas mientras se recorrió de traza que a protesta plegó dica bicos eh, se puede decir que como ocurrió con la ciclomodista Zaragoza lleve una vegada más eh, pues pionera en los bicipiquetes y en el empleo de la bicicleta como un medio de la transformación social y aluita eh, anti más de, de como un medio de, de transporte ¿no? Eh, de esta forma se contribuye hasta que la bicicleta llegue una herramienta ¿no? eh, que se puede servir a transformación social, tal y tal, y más que más, hasta crear otros cauces y estrategias de activismo que, que no las tradicionales. Eh, y bueno, eh, gozan de ser eh, unas, unas actividades que, que están marcadas por el carácter de la bicicleta, ¿no? que todos conocemos que llegue humilde, popular, divertida, alegre, combativa. y, bueno, pues, esto eh, más, eh, al eh, un bici piquete. Y también queremos, eh, leyeros o eh, texto que, que se hacía clamar a Chen eh, a que fue, y fuese eh, todo to bici piquete, ¿no? Y este lle era texto. Eh, precarios, aturadas, migrantes, sin papeles, amas de casa, empleyadas de hogar, chubilaus estudiantes, cooperativistas, Moitos mundos que caben en o nuestro mundo. Moitas vidas ta es chuntas en a bada general do 14 de novembre. Contra a farsa da crisis que nos fan pagar con os retalles do nuestros delitos sociales. Si quieres tener o tuyo puesto en esta bada, apúntate tao bici piquete. Una acción informativa e no violenta, autónoma e autoxestionada ta enfrentarnos ta violencia económica e laboral. Ta codicia dos mercados a un sistema político que non nos representa. Pedaleia a bada. Y bueno, y también cal, cal comentar que aquí en lo que llegue Aragón también ya había un bici piquete, que es tío Bici de Huesca, que se fació de Maitins y de Tardis, y pues bueno, eh, y, y fueron pues alrededor de unas 70 personas o asinas eh, ya había pues el problema con la policía para irse a estar, tres, tres personas estuvieron retenidas hasta estar identificadas y, y una de ellas, por lo que se veía, denunció agresión a esta policía en comisaría, sino es que, pues bueno... Eh, que se esparda una mica, lo que yo, o bici piquete, que lleve una ferramenta de luita, pues como ya como bicicleta, bicicleta pues como ya belleza, no lleno más hasta desplazarse y más, también lleve una bicicleta de luita y transformación social y como belleza pues muy, muy efectiva. Emisión especial de Estrella Estrella 2 Sábado uno de adviento en Radio Topo. Escúchanos en 901.8 de frecuencia modulada Zaragoza o a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org Y continuando con este programa especial, como ya he puesto a escuchar, pues vamos a continuar con una excursión, una cursa, pues que bueno, el colectivo eh, de Cabo Cuan, pues también fa, fa cursas y pues es una mica de además de luitar, pues también una mica de, de ejercicio físico que tampoco no, no viene mal, ¿no? De estos tiempos. Y nos ne fuimos a Artieda, un peliu lugar de prepirineu, así en una rodada de la Chacetania, en aquella provincia de Zaragoza. y pues bueno ya que eh, había un acto en, en refirme la, a la Chen que, que ha sufrido a, pues bueno lo que son los entivos y, y todo esto eh, Asti pues bueno ya se sabe el crecimiento de yesa que ya, pues, de raso irracional y que quiere pues eh, llevar la vida a vida a esta Chen en este lugar pues a Chen no más que quiere vivir Asti tranquila y, y que la dicen en paz de entivos y de, de, de sacarle a suyas tierras Y bueno, 10 de, de octubre ya había pues, un acto, eh, ya había una expropiación, y pues bueno, se realizó un acto de, de refusión a, a esa expropiación. Hasta que no, pues bueno, hasta que Hacienda, Confederación Hidrográfica del Ebro, no, pilla, no, no prende esas actas. Y pues bueno, eh, ya había un desagradable incidente con la Guardia Civil, que cargó con los antidisturbios, los GRS. Y pues bueno, había personas feridas y demás, y ya había, pues represión judicial posterior. Poquito personas son imputadas, y pues se fació día 10 de noviembre un acto en refirma a esta chen, en, re, en, remero, en remeranza a toda la chen que ha sufrido eh, esta represión por culpa de los pantanos, en Chánovas, de eh, el tema de Mula y asinas, asinas. Y pues bueno, así que nos nos fuimos alrededor pues unas cuatro personas, si no me equivoco. Eh, pillemos otro tren desde eh, zaragoza de Caolite... Que... y soy y solle poli... en navarra y un, en... un lugar de, de navarra que tiene un castillo muy muy poli y en olite bajamos do, do tren eh, nada, eh, nos, nos tomamos un café y, y ya apoyar a la porque teníamos muchos kilómetros por delante y y poco y poco tiempo. Sí. Caldecir que teníamos alrededor de 85 kilómetros por delante y era la mayeta 2 al Tuaxo y cal le va a estar hasta la mayeta 6. Sinas sinas que pues bueno, cal le a correr una mica. Tenemos que ir a escape. Y pues eso continuamos pues o camino, no me recuerdo que ¿Qué lugar llegara? En primer después? lugar, eh, por lo que pasamos, llegué San Martín de Unx. Eso sí. que eran de fiesta, que nos tentó una mica de quedarnos llegué, pero... Pues bueno, estemos una mica responsables. Sí, sí. <ríe> y, tira, y continuamos en Tabán, porque, bueno, también nos esperaba de pues más borina, en, en Artida también. Así es que... Tiramos en Tabán con un primer puerto de montaña, un alto baixo tendío... Pues nada, el alto eixo, pues bueno, relativamente flojo, pero bueno, siempre cuesta de primeras sí, o Sí, el primer siempre, siempre está una mica difícil. Dicas garras se meten en, en calor. Sí, la verdad que pues bueno, costó una mica, pero se plegó, se plegó alto y ya pues a baixar una mica, a, a sí. llanear. Una, una vegada que, que puamos o puerto eh, entras en sí en, en oval del de río aragón eh, bueno y un, un val eh, acostado costado de, de río aragón y al decir que, que también hay eh, muy muy polio. Eh, nunca no he bastado eh, atí y los lugares son son preciosos y Y las follas de do, dos árboles eh, y eran, pues, eh, rollas eh, amarillas y, y el paisaje, sí, sí, y eh. era espectacular. Y después pues, de estabal de eh, rematamos en, en el río Aragón, eh, en, en el lugar de Sangüesa o, San o, o Zangoza. Que también llegué un puesto por you. Y no, no pudimos... Eh, Tampoco no estar allí un rato, sí. así nas que. porque anti-más teníamos a Plevia. Sí, a Plevia ya era eh, cuasi ya alcanzándonos, así sí. nas que, Y era de Zagán, y, y, y se ve lleva muy, muy mal muy malo paisache das boiras. Muy fura. Así nas que nos fuimos dica en Tasos y ya esti en. las que plegamos en, pues bueno, a canto de Sos, pues ya al principio a Plever. Me, tampoco no, nos previó Guaire no camín, a lo menos. No, la verdad no, es que. Nos mullamos más por la intro de Chubasquero que de fuera. Sí sí, que... sí, sí. Pero bueno, eh, siempre molesta, siempre el Chubasquero pues eh, una, una mierda está esto que siempre no, no transpira a Guaire. es que, pues bueno. Y así, pues, apoyamos el Puerto de Cuatro Camins, pasamos por Navardún, que tenía también un buen, una buena torre Castillo. Castillo y pues bueno paisaje pues, continuaba estando espectacular muchos árboles muchos colores bueno tremendamente espectacular Así, pues bueno sí la huero ¿Eh? que, que, que lleve siempre mucho polio no en estos en estos puestos con, con árboles de, de hoja caduca y de, de follas caducas y y, y rematamos de Puyar o, o Puerto de cuatro camins y, y dim pues, eh en o costa norte de de deixas montañas, pues o paisaxe lle era en en cara máis eh poliu que si si si se pode bastar Sí, sí. E ya a principio a baixada de o primer lugar que que trobas que que lle ruesta. Está. Estive pues que aí un unha loista CGTs non me ativou e bueno, seguida a CGT y ti, pues ya se ve lleva pues el de Yesa y a Nueva ya nos irá también alcanzando como a sí. Pleviantis y que le va pues co continuar en Tártida ya no quedaban en quedaban de kilómetros el tubaixo unos 19 o así no me parece. y ya pues bueno con eh, continuábamos por una carretera eh, bien polida bien polida si no está porque llega era de Noéis y no se y ve lleva <risa> pero bueno Eh, astilla con luz, con.. con y todo lo que calese. Por si acaso, pues bueno. Cuidado de no de que no te saliese garra animal que puede bastar. Sí, sí. <risas> Poco tráfico, por suerte, y pues bueno, que el tráfico que lleva, pues no, nos nos villaba y, y bueno, bien. Y ya plegamos a o cruce y, y astilla, pues 3 kilómetros en Tartida. Los kilómetros que, bueno, eh, en la NUEI, pues, como no se ve lleva a Guaire, pues, no sabía si era la carretera correcta o no, o qué. Porque además, ya eras, pues, como, badeando eh, o lugar. Parecía que tenías do lugar y no sabía si irais a la carretera o no. Y era una mica sí, sí. desesperado con la NUEI. Pero, bueno, a la fin, a la fin sí que era el camino correcto. Con buena costera, por cierto. Sí, está rematar, ta entrenar entrar en Artieda, vía una costera que de de los 85 kilómetros, hostias, eh. Sí, sí. <risa> Rematamos en Artieda. Si no puede bastar más gloriosa de entrada, pues, pues, así toma una cuesta que ...que bueno. Y ya, pues, eso, ya plegamos en Artieda. Unos plegaron antes, otros de impuestos. Bueno, el ahí eso se plegó al homenaje sí, que ya a había, la, a la fin del homenaje, de y que, pues bueno, no somos supermans. No, no, pero eh, al menos eh, pudimos escuchar a los jóvenes de Artiedad que, que leyeron eh, un, un texto... Eh, lleno de rasmia, de, de luita de esperanza y de, de ganas por, por luitar por, por suya tierra y o suyo lugar y eso nos, nos nos torno a las fuerzas a, a nosotros también y también pues, después de chentar una mica y, y ducharnos pues eh, sí, ya pues ya como, como si cosa si sí, nada, estemos preparados para esta laborina Sí, bueno, y bueno, y agradecer a la Chen de Artida que nos ha dicho: Pues, pues, pues, a tota dormir, has no pabellón, nos ha dicho Duchanos y. Y por eso, un agradecimiento a, a la Chen de este lugar. Y soy yo. Y también, pues, nuestro, nuestro bemo, nos trovemos, nos trovemos con dos ciclistas que van fito también, que van plegados, en este caso, me para de Zaragoza. Lo que pasa que uno o dos días antes. que también, pues, buena buen batán que se, sí, se cotieron. Sí, y pasando por, por Vizcarves, también. ¿Sí? Vizcarves, otro, otro puesto amenazado por, por los antiguos, sino es que, pues, bueno, a, a cursa completa. Y ya, pues, eh, hizo ya, pues, tañó la ronda de Voltaña, con unas subidas cantadas míticas. DIM, eh, pues, pues, ya vio, pues, concierto con Serruchazo, Alcohol96, Bells DJs, así nos pues ya bolina dica a la fin nosotros nos replegamos una mica antes una mica antes nomás sí, sí <risas> dormimos y pues ya pues a la día a pues a tornar a Tazaragoza y en este caso pues bueno hacíamos eh, artida eh, nos fuimos por una carretera en, Ta, en Tamianos y de Mianos eh, creo D que de Mianos eh Pillamos una carretera o bueno, más bien un camino que lle asfaltado, eh, que va en martes, pero no plegadica martes, eh, sino que vais a Torrio to Aragón y eh, a la altura eh, al Baixo de, de Verdún, eh, que es un, un lugar. Y, y en Verdún ya ya pillamos a carretera nacional que, que va en Tachaca te, te y bueno eh, tuvimos la suerte de, de que soplaba aire era y, y, y a no, favor Nos nos, nos aventábamos un poco y se se, agardí, se va. sí sí y y a cursa que que le, que le hicimos eh, fue eh, puyar eh, dica Eh, o o, o un estéreo de, de, San, de Sancho de Peña que bueno primero tienes que pasar por Santa Cruz de las Heras que mm. también lleve mucho poliu sí. y después pues, pues ya Puya renta Juan de Peña y hay unos 7 kilómetros un veintioco de Puyada sí, sí. Puyada pues alto pues exigen Sí, tiene y... una media de, de, de 7% al tubaiso y pues eso nos pilló pues una mica sin sin chentar y así así pues bueno y había pájaras pero y esas bueno, cosas que pasan <risa> y pues bueno pero plegaremos todo centa en todo monasterio monasterio viejo primero de un peso nuevo y así ya así que ya pues centemos y ya pues bueno en tal ta la peña que ya era puesto aunque vamos dir En nos separemos las dos collas, los dos ciclistas que van a ir por sido silla de cuenta antes y nosotros. Y ya pues vaisemos en Tanzanigo y a Peña en, en que pillemos o canfranero ta, pues canfranero bueno, para plegar en Zaragoza de Nueis. Sí, a la fin también hice Dilla de Impuesta Borina y Tocillo. Eh... pues también facemos 85 kilómetros, Cierto, eso ¿no? también. o sea que, que una excursión, una cursa profura que si la fas pues descansando y demás pues no lleva no sí. tanto pero bueno, o... que le, le va a ir a escape, así es que... Sí, el principal problema era ese, ¿no? Que, que no teníamos mucho tiempo porque se fa de no eh, a escape, Y, y que teníamos que hacer muchos kilómetros, pero este, esta cursa si la faz en el estiu por ejemplo, y tienes tiempo, eh, pues y es polidísima y puedes disfrutar de, de dos lugares y, y de, de muchos puestos que, que había en Omon, que son preciosos hasta restar un, una mica y disfrutarlos. Por eso, además de hacer servir a visitar transportarse, de luchar, de transformar la sociedad, pues también hacer cursos que también lle bien majo, bien polido y agradecido. Y ahora tosimos a charlar de un, de un esporte nuevo, bueno, nuevo que no es tan nuevo, ya entiende alrededor de ciento y pico años, y que lleva bicipolo u bike polo, que bueno, no sé exactamente cuál es más correcto. Ah, se pueden servir a las dos trazas. Y por eso tosimos a, a comentar una miqueta, pues o que es, y bellas cositas más. Pues o biciclo lleva es, eh, es un esporte que se es chuega eh, con una bicicleta. Y yo como, como polo que se chuega eh, a caballo, pero bueno, como no tenemos caballos, pues chugamos eh, en bicicleta. Y, y bueno, eh, decir que en Zaragoza, eh, somos chugando desde 2010 desde noviembre de 2010, agorrafa, pues dos añadas que, que principiamos a chugar. y desde de, allora pues hemos participado en, en muchos campeonatos eh, a lo más que, que, que hemos plegado eh, que este, este Zaguer Estiu eh, dos equipos de Zaragoza eh, fuimos eh, a chugar eh, el campeonato europeo que se va en, en París ni, ni más ni menos que un, un europeo que ya de <ríe> ra, bueno, ran internacional bien bien Sí, cal decir que, que perdimos todos <risa> eh, los partidos, pero pero vamos, eh, no lo pasamos muy todo bien, así que nada, es que, que se oye, lo importante. Lo importante es <risa> participar y... Eso dicen los perdedores. <risa> <risa> y, y queríamos charlaros de do bicípolo porque este, este cabo de semana, uno da viento y dos da viento, eh, mientras se fa este especial de estrella a estrella que, es, que, que sos escuitando, escu Pues vía un, campeona, un campeonato también en, en Bilbao eh, y tres equipos de Zaragoza eh, somos chugando en este campeonato. Eh, los equipos son Defensores, Gypsy Kings y casi Sudacas. Y bueno, vamos a probar de, de pasarlo bien, eh, seguro, y bueno, luego chugaremos eh, pues, a Polo y ya, ya <ríe> y, veremos que, y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, si queréis eh, trobarnos y, y ver eh, y ver que ya he visto Dobici Polo, pues podéis eh, trobarnos en el eh, en campo de, de Parque Torre Ramona eh, Asti vía un, un campo de, de fútbol eh, de fútbol sala y chugamos ahí. Eh, eh, por un regular eh, chugamos los miércoles de. Pues, Podéis trobarnos desde a las 5 de la tarde y os viernes también, eh, desde a las 5 y, y veles domingues pues también chugamos. Y bueno, eh, animaros a, a que eh, miréis en internet, que lleguéis todo, todo bici polo y que vengáis eh, bella vegada a vellernos. y son imatzos a, a chugar, en Zaragoza hay un dos puestos aún más chenchoa, creo, de la Península Ibérica, sin más que por pues, eso animados a chugar y, y a pasarlo bien. Y bueno, después de este campeonato ya eh, todos diremos cómo cómo ha estado el eh, campeonato en, en Bilbao. Y yo. rematado nuestro programa en este especial de estrella estrella aquí que hemos feito la rueda libre eh, el programa del colectivo pedalea y esperemos pues bueno que lo hayas disfrutado y por eso nos veíamos en más esperemos eh, en un programa nuevo de estrellas de, no, de, a más de estrella estrella eh, de continuo en radio topo y pues eso nos escuchamos y salud y buen pedal iso. ¡Salud y buen pedal! tenía un pedal! Si seguro es que es bien? ¡Está de mal! mal!